El segundo hadáis. El islam se ha construido sobre cinco, un testimonio de que no hay Dios sino Dios, y que Mahoma es el mensajero de Dios, y el establecimiento de la oración, y la muerte de los zakat.